Bueno, señores y señoras, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, yo les voy a decir algo que aquí en los alabados, siempre lo que hacen en el tiempo que yo he estaba viniendo, eh, muy poco lo cantan. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que en los alabados, donde un moribunde está, no solamente cantamos alabados, También cantamos salmos. Y para eso yo les voy a entonar una salmo que dice <tose> del